bajamos mamá. Ah, bueno, seguimos en esta mañana en vivo. Comenzaron los sorteos de las quinielas y vamos a retomar el contacto con el subcomisario Fabián Su Subcomisario está por ahí, ¿sí? Hola, sí. sí Hola. Buenísimo. Ahí estamos en el aire y estábamos hablando de lo que había sucedido el fin de semana en el hospital y que la representante legal hizo una presentación, ¿verdad? Exactamente. Eh, se presenta en la dependencia y realiza una denuncia por daños dado que este grupo de jóvenes en, en, en la resierta que mantienen ahí en el hospital eh, ocasionan una rotura de una puerta de acceso y un vidrio de un ventanal. Por eso, bueno, que se, inter, eh, se inicia una actuación por daño con intervención de la fiscalía en turno. Eh, sí. Lo... sí, sí, sí, lo escuchamos. no lo... Estaba pensando en lo que le ibas a preguntar después, que cuando terminara, Porque también hubo novedades así en Emparanza y Moreno, pero creo que viene después eso, ¿verdad? Sí, sí. Eh, una una vez con estos jóvenes se eh, una actuación también contravencional eh, a un a un menor de edad por uh -huh. por eh, desorden en la vía pública. Todos estos jóvenes, al ser menor una vez eh, certificado y terminado la labor eh, policial en la independencia, fueron restituidos a, a sus progenitores. Uh -huh. eh, cercano a las 5 o 5.30, Se toma conocimiento también, como decía usted, en, en Paranza y Moreno, de un joven de 27 años que fue interceptado por un grupo de personas que le ocasionan un golpe en la cara, eh, como eh, se desvanece y posteriormente toma conocimiento de que le habían sustraído un, un celular y pertenencias. Ajá. Eh, es trasladado al hospital y para mayor... Eh, Atenece, eh, actualmente en observación, ahora peligro en la clínica local, funciona tomografía computada. Ahí está. No voy a Ahí llegamos. Exacto. Comenzar su comisión, Muchísimas gracias y bueno, primer contacto que hemos tenido en el aire del A106 muy sí, amable. Sí. Nos lo daba. Que ocasionan en estos jóvenes en un vidrio de un ventanal y en la puerta de acceso del hospital. Uh -huh. Todo eso interviene en la fiscalía de los dos herramones los los jóvenes una vez que se cumplen los recaudos legales me parece que se nos cortó Fabián creo que se nos ha cortado ¿eh? bueno ahora vamos a retomar el contacto ¿qué tenemos por aquí? musiquita, música sí dale vamos